Bien, Francisco, eh, ¿qué nos puede decir acerca de esta acusación de privatizar o de estar privatizando la, la educación eh, que fue lanzada hace algunos días, primero por redes y luego en diferentes medios de comunicación? No, que es absurda, totalmente absurda. Eh, y, y, y aparte me parece que es oportunista eh, y bueno y lo lamento porque, porque lo único que hacen es pretender... Eh, eh, confundir a, a, a la opinión pública porque el tema es el siguiente a ver, no hay ninguna ninguna posibilidad, ninguna intención de privatizar eh, eh, la educación porque como es absolutamente claro eh, nosotros como facultad de universidad pública recibo fondos para el financiamiento de todos nuestros docentes de las carreras de grado. que Son uh -huh. aquellas carreras que dictamos, que están aprobadas por el Consejo Directivo, el Consejo Superior, en nuestro caso contador abogacía, eh, licenciatura de administración con perfil emprendedor y procuración y tu ASI. Uh -huh. Esas son las carreras de grado que nosotros dictamos y que son, serán, por siempre, gratuitas porque es una... Eh, política de Estado, que nosotros compartimos eh, y reforzamos diariamente. Pero esos fondos que nosotros recibimos para financiar estas carreras eh, tienen ese destino, y no podemos darle otro destino. Decir, de hecho, esos fondos nosotros hacemos malabares para, para, para reforzar eh, las dedicaciones de docentes, para que esas dedicaciones también nos sirvan para investigar otros fines que tiene la facultad, que no son solo enseñar, sino investigar, ext la extensión. Pero, paralelamente, la facultad y la universidad en su totalidad, le ofrece a la comunidad otros espacios, espacios que van más allá de, de, la, de la formación de grado. Esos espacios son, por ejemplo, posgrados, esos espacios, por ejemplo, son extracurriculares. Puntualmente... Uh -huh de lo que estamos hablando en este momento es un curso que hace años años por lo menos por esto también hablo del oportunismo ¿no? hace uh -huh. pero por lo menos 10 15 años que se viene dictando la facultad eh, que es un curso de inglés eh, aplicado en las ciencias económicas y jurídicas es decir, es decir ninguna de nuestras carreras de grado tiene como como curricularmente obligatorio estos cursos es decir nadie ninguno de nuestros estudiantes para para poder poder eh, Eh, recibirse de contador, de abogado, de licenciado, cualquiera de las carreras, tiene que hacer estos cursos, sino que estos cursos se brindan como una herramienta más para nos, uh -huh. nuestros estudiantes, para nuestros docentes, para nuestros investigadores y extensionistas, para que tengan más herramientas para mejorar eh, el funcionamiento de nuestra facultad, para que la enseñanza sea sea mejor, más, eh, más profunda, más elevada, para que se pueda investigar el inglés, en eso es muy uh -huh. importante, hay muchos muchos documentos, muchas cuestiones que tienen que ver, eh, o que están eh, eh, en ese idioma, por lo tanto hacemos un ofrecemos un curso aplicado a las ciencias económicas y jurídicas. Pero uh -huh. tanto estos cursos extracurriculares, que repito, no forman parte de la oferta de grado que hace la facultad, como los posgrados, tienen que tener una forma de financiarse, porque repito, los fondos que nosotros recibimos de Nación Eh, que, que la comunidad pone en nosotros, porque esto, estos fondos son fondos del presupuesto nacional, eh, están destinados al grado. Y cuando nosotros queremos avanzar en estos espacios, tenemos que encontrar formas para financiarlos. Las formas claro. para financiarlos son auto, que se autofinancian digamos que se cobre una matrícula y, y con eso se pagan los docentes, eh, O a veces con el apoyo de algunas entidades públicas, privadas, que también les interesa, comparten objetivos con la facultad y nos, nos reunimos, acordamos, hacemos alianzas para hacer esto. En este caso, el curso de inglés lo que se hace es, se cobra una matrícula porque está destinado no solo a estudiantes, a docentes, e investigadores, a graduados, sino a la comunidad, entonces se cobra una matrícula. Pero como nos interesa que nosotros nuestros estudiantes, particularmente, también tomen este curso, le ofrecemos becas. Es decir, con, con este autofinanciamiento que nosotros eh, generamos en todo el área de posgrado, de, de, de extracurricular y demás, tenemos ciertos excedentes que entonces nos permiten ofrecer ciertas becas para que los estudiantes lo puedan hacer. Por lo cual, ya tenemos tres pedidos de beca, porque cuando sacamos este curso, al difundirlo, también informamos, por eso ya tenemos tres pedidos, de que existen becas disponibles. pero ¿Son bueno, becas totales? Para los estudiantes, sí. Sí. Para los estudiantes sí. Y tenemos toda una política de becas, porque nosotros, por ejemplo, para los posgrados, ¿por qué? Porque los posgrados, por ejemplo, son muy importantes para la facultad, porque sirven para que nuestros docentes se perfeccionen y la enseñanza que dan en el grado sea mejor, pero también sirven para que nuestra comunidad también pueda mejorar, para que eh, eh, lo, lo, la, la comunidad de, de contadores y de abogados adquiera un, un, un mejor manejo de sus profesiones, ¿eh? entonces nos sirve a todos. Pero de esa manera también nosotros logramos que la facultad tenga mejores docentes. Entonces nosotros también le ofrecemos en los posgrados un programa de ayudas a nuestros docentes que tienen un, una ayuda de un 60% de, de, de ayuda económica de parte de la facultad para que puedan acceder a esos posgrados Pero nosotros no podríamos nunca utilizar los fondos que nos manda Nación para pagar a nuestros docentes de grado para destinarlo acá, porque sería eh, darle un destino que no corresponde, sería muy... Francisco, regular. ¿cuántos alumnos o estudiantes eh, cursan este este curso extracurricular? Bueno, en, en este momento eh, estamos en la esta inscripción, todavía en eh, la inscripción. Pero generalmente, es, si se dicta hace tantos años, ¿cuántos asisten por año a este eh, curso? Y nosotros tenemos, son cursos no demasiado concurridos, deben ser entre todos, entre docentes, graduados y estudiantes, uh -huh. 20 personas, eh, 25, 30, más o menos, y tiene tres niveles. El nivel 1 uh -huh. son de tres meses, nivel 1 tres meses, nivel 2 tres meses y el tercero que está dirigido específicamente a docentes e investigadores que de lecto lectocomprensión de textos jurídicos y económicos. Uh -huh. eh, y, y bueno, y, y por el momento en este, en este momento no tenemos todavía la inscripción total. El año pasado no lo pudimos dictar porque uh -huh. ante toda esta situación de, de pandemia no, no, no estaba adaptado a, a su dictado virtual. Este año eh, hicimos el esfuerzo para adaptarlo. Eh, bueno pero es algo que se viene dando todo el son y siempre siempre se manejó de esta manera porque la facultad en eso no es prolija por eso y, y, y además esto no fue eh, esto fue aprobado por el consejo directivo de la facultad por unanimidad en donde por otra parte y esto es lo llamativo y lo que realmente preocupa eh, uno de los integrantes de esta agrupación que sale a hacer estas críticas Eh, eh, participó de la, de la discusión y, y acompañó eh, la decisión de, de que el curso se dicte de esta manera como se viene dictando todo hace todo este tiempo, por lo tanto uh -huh. salir ahora a hacer estas manifestaciones realmente eh, es preocupante porque con, con la situación compleja que estamos viviendo todos eh, tratar de, de ap aprovechar estas situaciones para, para hacer movidas políticas así mezquinas la verdad que no no, no me parece razonable uh -huh. Eh, digamos que entonces no es necesariamente para eh, estudiantes únicamente los destinatarios de estos cursos. No solamente estudiantes, estudiantes, docentes eh, y graduados y también aquel que quiera eh, aprovechar, porque como dictamos el curso lo abrimos, a la... nosotros siempre hacemos eso, las actividades que dictamos que le sirven a nuestros estudiantes, le sirven a nuestros graduados, le sirven a nuestros docentes, cuando también entendemos que pueden servirle a, a la comunidad, lo abrimos a la comunidad. Sí. Eh, Pancho, la última consulta y te agradezco por supuesto por estos minutos con con Radio Kermés ya que es muy importante el curso como vos lo estás diciendo ya que son pocos los alumnos son algo más que 20 digo ¿no existe una posibilidad de que se genere una instancia de gratuidad de que desde la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas ustedes puedan garantizar el acceso libre y gratuito para todos los que quieran participar? nosotros en definitiva nosotros lo terminamos haciendo porque le ofrecemos las becas. Aquellos estudiantes que no pueden afrontar el, el, el costo, nos pide la beca y se las damos. El tema es que, como dije, los cursos están dirigidos a estudiantes, a graduados, a docentes, por lo cual los cursos tienen que autofinanciarse. ¿Por qué? Porque por otra parte, también esto es importante aclararlo, el docente que, que nosotros contratamos para dictar estos cursos no es docente de la facultad, nosotros no tenemos eh, en las carreras nuestras de, de materia de inglés, es docente que contratamos, entonces a ese docente le, le pagamos y tenemos que hacernos de los recursos para pagarle entonces nosotros a los estudiantes para acompañarlos para garantizarles para, para facilitarle la posibilidad de acceder a este tipo de, de, de capacitaciones le ofrecemos las becas eh, y, y si no la piden se las damos eh, el tema es que nosotros no podemos eh, eh, como tampoco podríamos dictar un posgrado de forma gratuita porque tenemos que autofinanciarlo eh, y no podemos destinar los fondos que tenemos Eh, adjudicados para, para financiar las carreras de grado a, a estos eh, aspectos de formación, porque sería desviar fondos a destinos que no tienen. Gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias a ustedes, Lautaro y a Valent y Valentina. ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Pasada por la mañana, Kermesera, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la ulpan Francisco Marul.